Estamos en el Tribunal de Clasificación de Escuela Secundaria y Superior. Aquí en este lugar hay alrededor de 60 docentes que, según contaba Claudia Fernández, hoy más temprano en Radio Cármese, eh, se van a quedar sin sus horas cátedras porque le están informando desde el Ministerio de Educación que tienen que in intentar buscar en otros colegios las horas que ya tenían. Así que vamos a hablar con algunos de los docentes que están aquí presentes en el lugar Este, ...para ver qué, qué situación están viviendo y este, qué es lo que está pasando aquí... Eh, ...Chino Huelgan, lo conocen a todos, todos así... ...contanos, vos sos profesor titular y qué les van a informar desde aquí. Mirá, no, nos llegó una información de, de la escuela, de Lepet, eh, ...que estamos en disponibilidad en horas, cierre de cursos... ...y bueno, eh, lamentablemente hace años que esto no ocurría dentro de, del sistema educativo... Eh, Estamos viviendo estos momentos de incertidumbre en todas las áreas políticas del país, en toda en todo la nación y bueno, aparentemente le habrá tocado también hoy a la provincia y bueno, acá estamos esperando uno ya verdaderamente con 33 años de antigüedad, ya, ya en los últimos momentos de la jubilación, esperando ya que, ya que nos estamos yendo, bueno, que, que nos toque esta situación que no es linda para ninguno, ¿no? Estar en disponibilidad quiere decir que vos tenés que buscar en otro lado esas horas que tenías. Sí, eh, eh, es mayoritariamente, imagínate yo, 30 años, 30 y pico años en Lepet, con 30 horas titulares en Lepet, eh, toda una vida ahí, prácticamente no tuve otras escuelas dentro de mi, de mi carrera, tengo 6 horas en el Colegio Belgrano hace muy poquito que completé, y bueno, hoy si no me saldría la jubilación, eh, tendría que estar buscando... Otra escuela, ¿no? O sea, todo lo que uno ha logrado unir, juntar, la carga horaria, estar en la misma escuela, tener la pertenencia. De hecho, yo fui director también de la escuela y ahora volvía a mis horas eh, porque tenía otras prioridades no dentro del sistema educativo. Y, pero bueno, por ahí tener que irte a otro lado era complejo. Bueno, a mí no me va a tocar porque yo creo que ya, ya en marzo, en abril, ya, ya estoy con los últimos trámites, eh, me jubilo, pero sí... Para el resto de los docentes veo toda gente joven, gente que recién empieza, que hace o que ha hecho lo mismo que yo durante toda la carrera, ir esperando para, para estar en la misma escuela, para tener la pertenencia de la escuela y hoy eh, desarraigarse y tener que irse de otro lado. Eh, esperemos que, que esto vuelva para atrás, que haya una revisión, como dijo el gremio recién, eh, antes de iniciar el acto, y que haya una revisión y que se pueda llegar a un buen acuerdo para que esto no ocurra y sobre todo lo más preocupante quizá no es esto, sino es todo lo que puede venir, que también lo aclararon, ¿no? Se empezaron por dos o tres escuelas y vamos a ver hasta dónde terminan. Por ahí se terminan con las veintipico, las treinta de escuelas, entonces en vez de sesenta van a ser trescientos, cuatrocientos docentes. Esperemos que no ocurra y que esto vuelva para atrás y que, bueno, que se pueda revisar todo de nuevo. Porque ustedes que están a punto de jubilarse están con incertidumbre, pero también los que recién se inician. Sí, sobre todo los que recién se inician. Veo acá gente joven que, que también la he tenido como docente en la misma escuela, ¿no? En Lepe cuando estuve de regente o de, o de director. Y que, bueno, que todos sufren, familiares tengo acá, eh, que todos sufren por esta incertidumbre, tener o pues, llegar a esta titularización y luego reubicarse en otro lugar, que por ahí no es el que ellos eligieron para trabajar, porque muchas veces el docente también va eligiendo los lugares. Así que, bueno, eh, te vuelvo a reiterar, en el caso mío yo... Ya, ya estoy terminando la función docente, pero preocupado por lo que puede venir, porque nos tiene que preocupar como todas las áreas, eh, no solamente en la docencia, que van ocurriendo distintos tipos de, de reajustes, como lo vamos viendo, permanentemente, entonces no es solamente esto, o sea, no... Nos está preocupando todo lo que está pasando en el país y en la provincia. Gracias, Chino. No, gracias a ustedes. Bueno, José Luis Huégan eh, es profesor, es el chino Huégan más conocido aquí en la ciudad de Santa Rosa, está participando de este, este acto que se está desarrollando de hace, de, desde hace alrededor de media hora, que están todos los docentes esperando aquí. Lo que hacen es una persona del Ministerio de Educación va llamando por mesa para informarles justamente lo que decía José Luis Weigan que están en disponibilidad y las horas que tenían designadas las tienen que comenzar a reubicar. Nos vamos a acercar a un profesor.